...la gesta del Ubrique Fútbol Sala... ...en esa Copa Nacional de Clubes... ...que se celebró en La Coruña... ...de la Asociación Nacional de Fútbol Sala... ...hoy vamos a... ...quedarnos en algo parecido... ...porque... ...este próximo fin de semana... ...le toca el turno... ...a los cadetes... ...al equipo cadete... ...en este caso... ...del Bosque... ...Club Deportivo del Bosque... ...que también conquistó... ...el Campeonato de Andalucía... ...eh... ...en la última edición... ...que se celebraba... ...aquí en Ubrique... ...en su caso el conjunto bosqueño en el que militan una mayoría de jugadores de nuestra localidad se va a tener que desplazar hasta el Principado de Asturias, hasta la localidad de Luarca, que va a acoger una nueva edición del Torneo Internacional de Fútbol Sala de Luarca una, un certamen un, una competición que como ya decimos tiene mucha solera y que va a congregar a, unos, ...a más de un centenar de equipos... ...desde la categoría pre-Benjamín... ...hasta la categoría juvenil... El, Ubrique, el, perdón, el, Bosque, ...el Club Deportivo del Bosque... ...accede, como, como decimos... ...como campeón... ...de eh, esa Copa de Andalucía... ...y bueno, se trata de un equipo... ...que ha demostrado... Eh, fehacientemente ...lo competitivo que es... ...de hecho, como, como comentábamos... ...hace unos cuantos días... ...hace una semana, este es el mismo equipo... ...que con el nombre de Vampiro Sierra de Ubrique, ...conquistó la Bonicap de Marbella... ...eso sí, en Fútbol 7... ...ahora se trata de Fútbol Sala... ...pero la verdad es que la imagen... ...que dio en ese Campeonato de Andalucía... ...fue espectacular... ...dominó el torneo de principio a fin... ...y fue muy superior... ...a todos sus, sus rivales. pues Hoy nos vamos a quedar con la última hora... ...y cómo están preparando ese desplazamiento... ...hasta Luarca, el conjunto del Club Deportivo El Bosque. De hecho, se pues están entrenando uh, en estos instantes precisamente... ...de cara a esa competición que tendrá lugar, como decimos... ...este fin de semana. Y por otra parte también, hoy vamos a hablar de eh, ciclismo... ...de una de las cicloturistas más importantes de España, la Quebrantahuesos, cuya vigésima octava edición se celebró el pasado sábado. En esta prueba hubo una representación local, la de Francisco López Ruiz, que es eh, un ciclista de nuestra localidad, bueno, oriundo de, de Bornos, y en este caso afincado en Ubrique ya desde hace muchos años eh, y que regenta eh, la tienda de bicicletas FLR Bikes. Pues bien, por una Eh, concatenación de, de, digamos, de coincidencia, este año ha tomado parte en esa prueba en la quebranta quebrantagüesa y nos va a contar su experiencia, cómo se lo tomó y cómo eh, tomó esa decisión de eh, tomar la salida en la localidad ocense de Sabiñán tenía por delante 200 kilómetros, nada más y nada menos, y cuatro puertos como el Sompor en Blanc, el Portalet y el Oz de Jaca, todos ellos ...de primera categoría... ...y más de 11.000 participantes... ...más de 11.000 eh, ciclistas... ...desde luego es una experiencia... ...digna de contar... Eh, ...comentando también otros asuntos... Eh, ...se confirmaba hoy tras el cierre de la, del plazo de inscripción en la jornada de ayer, que finalmente serán seis los equipos que van a participar en la Liga de Verano de Baloncesto del Patronato Municipal de Deportes, que se va a celebrar el próximo mes de julio. La semana que viene, en principio, tiene previsto el inicio, pero todavía no se ha establecido ni el día ni la hora en la que eh, se va a disputar esta competición. Obviamente, depende mucho el número de equipos inscritos para establecer un formato que pueda durar ...a lo largo de todo el mes eh, de junio... ...además este año eh, de julio... ...este año con la novedad de... Eh, ...contar con... Eh, ...árbitros federados que va a aportar... ...la propia Federación Andaluza... ...de baloncesto... ...y del mismo modo también destacar... ...que esta mañana se presentaba en diputación... ...la vigésima segunda edición del Rally... ...Sierra de Cádiz... ...que se va a disputar los días 14 y 15 de septiembre... ...nos va a coincidir con la feria... ...como viene siendo habitual... ...en estas últimas ediciones pero se estima se espera que de nuevo cuente con una amplia representación de pilotos y copilotos de nuestra localidad, como ya ocurriera el año, el año pasado. En este caso, pues, el, el rally va a contar eh, con una ceremonia de salida que tendrá lugar el, el viernes eh, y los participantes recorrerán Grazalema y se recogerán el parque cerrado. No habrá. En este caso, eh, primera, una primera manga nocturna de carrera como el año anterior. Y el sábado pues, tendrá lugar, pues, en la mañana, las, las dos pasadas, los tramos de la Ribera de Gadiobar y el Gastor Olvera, de 8,5 y medio y 14 kilómetros respectivamente, reagrupamiento en Olvera, antes de trasladarse eh, los vehículos a las zonas de asistencia, que será en el bosque. Posteriormente, las dos pasadas al tramo de Zahara de la Sierra... Eh, Puerto de las Palomas, de 15,1 kilómetros, y el de Benocaz-Ubrique, de 5,2. Este año, la sede de Rally Sierra de Cádiz será la localidad de Grazalema. Y, por último, también destacar que este domingo la Asociación Ciclista de Ubrique organiza su tradicional ruta de convivencia, la decimosegunda edición de esta ruta de convivencia, en la que Eh, bueno, pues ...se pretende que participen todos los ciclistas ubriqueños... ...socios y no socios de la Asociación Ciclista de Ubrique... ...la ruta será la tradicional, Ubrique, Algar, Puerto Gáliz... ...y Ubrique, de 80 kilómetros... ...y eh, la primera parada pues tendrá lugar en Algar... ...la segunda parada y habituallamiento en Puerto Gáliz... ...y la tercera en el Mojón de la Víbora... ...posteriormente habrá un aperitivo para todos los participantes... ...en el PAP 7 Pecados... ...son algunas de las cuestiones que vamos a tratar nosotros... ...en la jornada de hoy... Antes, vamos unos minutos a Policidad y enseguida volvemos. El Instituto Nuestra Señora de los Remedios abre el plazo del 15 de junio al 2 de julio para matricularse en ciclos formativos de formación profesional. Este año seguimos ofertando el ciclo de grado superior de Administración, asistencia a la dirección bilingüe, Y los ciclos de informática, desarrollo de aplicaciones web y sistemas microinformáticos y redes Formación pública y gratuita, plazas limitadas Plazo de solicitud del 15 de junio al 2 de julio Para más información www.iesloremedios.org o en el teléfono 956-12-8903 La formación conduce al empleo Jornadas de captación de jugadores de Lubrica Unión Deportiva...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 Terapias manual de Raquis y el hervorario de Marí en calle San Sebastián 62 Música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 en Ubricart te ofrecemos la moto que estás buscando de las mejores marcas Honda, Yamaha, Dailin, Suzuki, Peugeot ahora en, ahora en oferta motorilla ROM 125 centímetros cúbicos por 1.395 euros Dailin S16 por 1.895 y Dailin Best v por 1.995 euros En los tres modelos seguro, maleta y casco de regalo Financiación desde 2 euros al día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 Cinco y cuarenta y cuatro minutos de la tarde y vamos a entrar ya de lleno en lo que hemos adelantado nuestro sumario y quedándonos en primer lugar con esa cita que va a tener lugar este próximo fin de semana y que va a ser muy parecida a lo que han vivido los componentes del Ubrique Fútbol Sala el pasado fin de semana en Culleredo, en la, la Coluña, en esa Copa Nacional de Clubes. Hablamos del Club Deportivo El Bosque, el equipo que también se proclamó campeón de Andalucía de Clubes eh, hace un par de semanas en Ubrique y que le dio el pase a ese, a una, no es digamos un, una copa y un campeonato de España propiamente dicho, sino que es un torneo internacional en un torneo de prestigio como es este mmm, campeonato, este torneo internacional de Luarca que celebra pues eh, una edición más en esta localidad asturiana. Vamos a hablar con el entrenador precisamente del club deportivo El Bosque, eh, con el Rafael Gómez que tenemos al otro lado del teléfono. Rafael, buenas tardes. Hola, este fin de semana llega vuestro momento Con ese torneo internacional de fútbol sala de, de Luarca Lo primero, eh, ¿cuándo partís para allá? ¿Y cuáles son los planes de viaje? Eh, pues partimos Mañana a las 6 de la mañana uh -huh. Vamos Salimos de aquí del bosque Tienen los chicos de ahí de Urique, que También participan en el equipo Y salimos y cada 2 horas 2 horas y media para pues, hacer una paradita Porque el viaje es muy largo Son 960 kilómetros saludar captura y despacito y tomar con calma como todo un uh. día para llegar uh -huh. cuántas personas más o man, más o menos vaya a formar parte de la expedición pues vamos los nueve jugadores eh, van dos padres padre y madre de un jugador padre y madre de do dos jugadores llevan los padres los, las madres los hermanos si uh -huh. nueve94 aproximadamente unas 20 personas un poquito menos 15 entre 15 y 20 personas Uh -huh. Una, un buen número, de, de por lo tanto, de representantes de nuestra, de nuestra comarca que van a estar eh, en un torneo en el que por poco no podéis participar pese, pese a haberlo ganado eh, eh, sobre la cancha, ¿no? ¿Qué pasó y cómo se solucionó, Rafael? Porque estuvimos unos cuantos días algunos en Ascua, ¿eh? Hubo mucha también de um, aprovechar la oportunidad que me dais para darle sí. las gracias, que ha sido muy importantísimo al concejal de deporte de ahí de la localidad de Urique, Antonio Martel uh -huh. que ha hecho una, una gestión impresionante para que se pueda participar junto también el concejal de deporte de aquí de la localidad del Bosque y que me consta que lo hicieron bastante bien entre ellos de Urique también se empeñó mucho y hizo una buena labor porque resulta de que al quedar campeón teníamos una plaza reservada como campeón de Andalucía uh -huh. pero resulta que el organizador se puso en contacto con el presidente ...de la AFA, Asociación Andalucía de Fútbol... Uh -huh. ...y resulta de que... ...este señor no le había dado... ...el visto bueno final... ...para la reserva y entonces pues... ...la organización, hacer un torneo... ...en el que participan 115 equipos... Eh, ...quitó la plaza del campeón de Andalucía... Uh -huh. ...y añadió, añadió al que estaba en la lista... ...a la siguiente de la lista... ...en espera... ...y gracias, lo vuelvo a repetir porque... Yo personalmente estuve hablando con el organizador y varios padres y varias personas y fue imposible. Una vez que contactamos con los correspondientes concejales de deporte, gracias a ello estamos nosotros realmente participando. Uh -huh. la, la decisión finalmente de la organización, porque bueno para hacernos una idea, el formato son una primera fase de grupos con, con siete grupos de tres equipos cada uno, excepto uno que es de cuatro en el que entráis ustedes. Digamos que, claro, para el organizador ya era complicado también trastocar lo que es eh, toda la estructura y toda la programación eh, a tan pocas semanas de que se celebra el evento y teniendo en cuenta la envergadura del mismo, ¿no? Esta es la solución que, que os pudieron dar felizmente, ¿no? Sí, decía que era una envergadura muy grande. Efectivamente, a la de tantos equipos participantes, pues resultaba modificar el calendario, pero, repito, gracias a la tuya del concejal de deporte de Urique que tuvo mucha habilidad en ese tema y estuve hablando con ellos que y le di una una de las posibles soluciones y efectivamente optaron por ese y nos han enquadrado en el en el grupo B de Cadete que formamos conjunto a los equipos de Rochán, Carpent de Madrid, uh -huh. eh, el Club de Mar que es de de Coruña y el Moto de Fútbol Solana. Uh -huh. Eh, es un torneo de postín Entiendo este de, de Luarca Porque esta es su vigésimo cuarta edición Y como tú comentas Más de un centenar de, de, de equipos que conocéis de este torneo? Bueno, eh, conocemos que van equipo de Portugal va Muchos equipos de toda la parte de España De Cataluña, del País Vasco De Cantabria, de, de la zona de Madrid eh, sí, Bastante prestigio Creo que bastante Al, al haber tanta participación Hay que ver que se, eh, eh, se juntan en Luarca aproximadamente unos 1.000 jugadores este fin de semana de las diferentes categorías, entre Benjamín, Alevín, Cadete, Infantil y Juvenil. Uh -huh. Porque recordemos, son 22 equipos nada más en esa categoría cadet y se cubren todas desde Prebenjamín, como bien comentas, hasta la, la Juvenil. Equipos eh, de toda España, eh, supongo que no conoceréis mucho de ellos, ni ellos conocerán mucho del potencial realmente que tiene el Club Deportivo el Bosque, ¿no? Hombre, yo he estado mirando por internet que es lo que nos puede dar un poquito de, de orientación. Y nada, del rochán Fútbol Sala eh, he observado que hay una liga de Madrid ha quedado el primero de unas 15-16 equipos de Fútbol Sala y uh -huh. un equipo que parece ser un poco... ¿Sí? Y eh, del Club del Mar, es eh, un equipo de, de A Coruña, ha quedado cuarto en su liga allí el monstruo del fútbol sala, Ahí en Madrid sí lo que sabemos es que hay mucha afición al a, a lo que es el fútbol sala. Uh -huh. Está allí lo que es los equipos de primer de división de honor y me comentan que hay bastante afición, no sé, pero nosotros llevamos un buen equipo y a pesar de que sean muchos de jugadores de, de futbolenses, llevamos ya cuatro días entrenando inclusive hoy, hoy también estamos dando el último el último arranque para hacer un partido amistoso con, contra juveniles uh -huh. a ver qué tal nos, lo llevamos en el campo, en la pista. Uh -huh. de, de hecho, te hemos sacado precisamente de ese, de ese entrenamiento, lo cual agradecemos. Y comentar, claro, que eh, la idea de esos cuatro días es la, intentar adaptar a, a ese grupo, como tú comentas, que viene del Fútbol 11, a, a lo que son las, digamos, las... Las peculiaridades de Fútbol Sala, la estrategia de Fútbol Sala Porque entre los posibles rivales que vais a encontrarse allí Hay equipos que son exclusivamente de Fútbol Sala Y que entrenan Fútbol Sala, ¿no? Sí, sí que juegan Fútbol Sala De hecho, uh -huh. los nombres, dos de ellos los mismos dicen Móstol, Fútbol Sala La ciudad de Móstol es una ciudad grande de Madrid De la Estradio de Madrid uh -huh. Y sí eh, tengo información de que hay bastante atención a Fútbol Sala Luego Rochán Fútbol Sala, que también es de, la, de Madrid Capital. El eh, único que aparentemente no tiene nombre de equipo de fútbol sala, nombre volvemos a repetir, que no tiene nada que ver, es el Club de, del Mar de A Coruña. Pero bueno, nosotros vamos con la con la intención de intentar llegar hasta el final. Mm. ¿Qué se puede esperar de vosotros? Porque básicamente eh, el equipo es el mismo que, que el pasado año ganó la Boni Cup, ¿no? Ya vemos que competitivo desde luego el grupo el grupo sí que es. Háblanos un poquito de la plantilla. La plantilla pues muy bien, tengo una plantilla muy muy buena, individualmente son buenísimos. No no voy a destacar a ninguno porque yo me imagino y pienso que sería una falta de respeto a los sí. demás compañeros del equipo. Mm. Uh -huh chavales que juegan bastante bien. Fútbol 11 tiene muy buena técnica, pero repito, hay que acoplarlo un poquito a lo que es fútbol sala, que cambia totalmente a lo que fútbol 11. Mm -hmm. Tenemos un buen grupo de niños y, y, y muy buenos jugadores. Mm -hmm. yo creo que podemos hacer muy buen papel, haber intentar hacer lograr también lo que ha hecho el Ubrique senior que de aquí le Le doy mi, mi gratitud por, por todo lo que han hecho ¿eh? sí Ha sido un magnífico lo que han conseguido ¿La mayoría de, de tu plantilla Son jugadores ubriqueños? Sí, sí, hay seis de Ubrique Seis jugadores del de ahí de Ubrique uh -huh. Uno de Villamartín Uno de, de Sahara de la Sierra y uno de aquí del Bosque En total somos nueve uh -huh. Eh, por lo tanto, como, como nos estás comentando Estáis preparando el torneo De, de, de manera especial, ¿no? Entrenando a conciencia eh, Para eso, para adaptarse a, a, a, a lo que va a ser la, la competición Fútbol Sala eh, Rafael, ¿qué es en lo que tienes que insistirle más A estos jugadores? Para esa eh, pues, eh, insistirle más En que Tienen que cambiar un poco el chip de lo que es el fútbol once Que el fútbol sala Es más bien de hacer bastantes paredes Eh, preparar algunas mm, jugadas ensayadas para cuando llegue el momento y lo fundamental cuando juegan 5 contra 4 al final si sí se va ganando se va perdiendo dependiendo de las circunstancias saber defender contra 5 y saber defender con 5 es y eso y mucho toque que el balón ruede mucho y nada y todo eso uh -huh. claro porque nosotros la, la, la vez que tuvimos la ocasión de veros fue en este campeonato de Andalucía que se celebró tanto aquí en Ubrique como en el bosque Y vaya campeonato que se marcasteis, ¿no? En el que fuisteis prácticamente los dominadores y dueños absolutos. ¿Fue tan fácil como, como dio la impresión, Rafael? No, bueno, fue... El, te repito, tengo unos magníficos jugadores, son muy buenos, pero en el segundo partido pues nos vimos un poquito en, el, perdón, en las semifinales. Uh -huh. eh, el equipo de Málaga, creo, no recuerdo cómo se llamaba, pero trajo dos refuerzos y nos costó, nos costó la misma vida. Estuvimos sudando hasta el último segundo ganamos 3-2 al, al, al equipo ese de Málaga y nos costó, nos costó y la final sí, la final ya eso fue un paseo porque fue un mejor en todos los aspectos del de, de otro equipo finalista de Málaga. Uh -huh. Que era el playas de, de Pedregalejo, además la final sí. fue un monólogo por, por parte vuestra y en un partido donde mmm, había cuentas pendientes no de, de un enfrentamiento anterior en este campeonato. Sí, sí, un enfrentamiento en lo que ellos, los chicos del, de Málaga, parece ser que no estarían, no estarían acostumbrados a perder, uh -huh. y se encontraron un equipo muy fuerte delante, y, y hubo un enfrentamiento entre unos jugadores, y ya los niños se calentaron un poco, y en una entrada que hizo uno de Málaga a uno de aquí, del creo que era un chaval de Urique, se revolvió y le dio se enfrentaron entre ellos y ya suspendieron el partido. Uh -huh. Ya íbamos ganando nosotros de tres o cuatro goles, creo, Y parece ser que estos chicos no, no estaban muy acostumbrados a perder. En su liga iban... Mm, sobre todo, eh, iban... Eran los mejores, a uh -huh. quedaron los primeros. Uh -huh. Y luego... Y, y se encontraron... sí Pero que, que digamos que tu equipo se lo pagó luego como hay que pagárselo con... Un, sí, sí o... se lo pagó un 14-3, un 14-4 en la final. Jugando a fútbol, yo se lo dije a ellos. No hay que entrar en el juego y en la final se lo dije. No entrar en ningún uh -huh. tipo de juego, hacer lo que sabéis que es jugar a fútbol sala y demostrarle que... Que nada, que aquí habéis venido para ganar y cuando se termine el partido se le da la mano y aquí se acabó la, la guerra. La guerra uh -huh. entre el cuadrilátero, como se suele decir, uh -huh. de la pista Y luego se acaba y todos están amigos como siempre. La verdad que, que, que el equipo demostró cierta madurez en esa final porque hubo bastantes provocaciones por parte del equipo del equipo no. malaqueño que, como tú comentas, no asumieron eh, bien la derrota, ¿no? Eh, y ya pues el dominio, porque prácticamente al descanso ya ganabais 7-0 o una cosa así, ¿eh? Sí, sí, ¿no? ellos, yo, yo, además yo sé, en el momento que ya vimos que, que íbamos ganando el partido que lo estábamos ganando la final, con claridad se lo dije a los niños, pedí un tiempo y le dije, mira, no quiero que entréis en ningún tipo de, de juego al juego que ellos van buscando, con que nos olvidamos y no más fuerte el que se enfrenta al otro, hay que tener más educación que ellos y nada. Y también le comenté que evitaran hacer algún túnel a los críos algo, porque uh -huh. los niños estaban un poco calientes, para evitar cuarte, Cualquier tropiezo o algo. Uh -huh. Bueno, pero es de esperar que, que en lugar que desde luego os vais a encontrar rivales mucho más fuertes, ¿no? Hombre, yo pienso que sí, creo. Pero vuelvo a repetir. Nosotros vamos muy ilusionados y le hemos dedicado un tiempo a esto y, y creo que podemos hacer muy muy buen papel. El problema es que de los cuatro equipos se clasifica uno nada más. Uh -huh. Entonces, pues, hay que ganar. Hay que salir a por todas en el primer... Vamos a jugar tres finales. Y hay que ir a por todas. No se vale el rival puede ser más fuerte. Yo pienso que por nombre puede ser en Móstoles. Uh -huh. Pero no puedo decir, hasta ahí no puedo que el último partido que jugamos porque nosotros um, el primer partido lo jugamos en un polideportivo que se llama Ramón Muñoz uh -huh. a las 15 horas contra jugamos el Boté Fútbol Sala contra el Club del Mar. Uh -huh. Y anteriormente veremos al equipo que el otro grupo de nuestro grupo que juega a las 2:10 que el monstruo de fútbol sala con Rochán, es decir, ya tendremos una idea de cómo juegan los otros equipos. Es decir, por eso ya ahí podemos tener una idea. <risa> Perdón. Luego a las 8 de, la, de la tarde, de ese mismo día del viernes, en otro polideportivo, a las 8 de la tarde, a las 20 horas, jugamos con el Rochán, un equipo de Madrid, fútbol sala, y jugamos con, juega contra nosotros. Y, de, y a las once y media juega, bueno, ya esos son los otros de nuestro equipo, uh -huh. el, otro, el otro partido. Y al próximo partido que jugaríamos pasaríamos al, al sábado. El sábado a la a las 6:20, que pienso, creo que no lo sé todavía si será así o no será, que es donde sí. nos jugaremos el pase, me imagino que es eh, el de Fútbol Sala con el Bosque, a lo mejor me equivoco y el nombre no quiere decir nada, ¿entiendes? Claro. Pero uh -huh. es lo que pienso, creo. Uh -huh. bueno, lo, en, lo... en, ¿sí? sí, perdona, perdona, continúa. Y en el caso de que pase no quedemos primero, pues el mismo día a las 12:10 de la noche jugaríamos con el primero de otro grupo uh -huh. Bueno, lo, lo que está claro es que eh, bueno, parece que hay, va a haber que ir a tope desde, desde el primer partido, aquí no hay forma de regular a los, eh, digamos, los esfuerzos de, lo, de los jugadores porque es que eh, apenas vaya, va a haber margen de error, ¿no? No, no, margen de error no hay, los errores aquí los se van a pagar caro y vamos a evitar, vamos a salir muy concienciados en lo que tenemos que hacer y esperar al principio, esperar a, en el equipo en el centro del campo a ver qué armas nos presentan y cuando veamos las armas que nos presentan en el segundo tiempo pues ir a por ello el primero no tendremos que tantear a ver cómo son y si podemos solucionar el, el, la papeleta en el primer tiempo la solucionaremos si no pondremos los medios en el segundo tiempo para intentar ganar lo, los tres partidos y, y esto es el primero es fundamental, no lo conocemos me dan de, de nada y no sabemos el potencial que ellos gastan, con que uh -huh. esperaremos a ver lo que con qué carta nos presentan ellos. Ese partido del es, terreno ese primer partido siempre es importantísimo, ¿eh? la primera toma de contacto con la competición, el, el saber dominar los nervios, y sobre todo el, el saber realmente a lo que te estás enfrentando, ¿no? Es fundamental, es ¿eh? decir, el primero, los resultados como se ven en los torneos de estos cortos, uh -huh. es fundamental, y con una victoria nos vendría estupenda. Y a ver, a ver cómo se nos presenta, esperemos que salgamos con buen sabor de boca, y que vamos no, para el segundo partido más animado y, y además ya porque estaremos una hora antes para ver el, el, lo, los dos rivales nuestros y ya sabremos cómo poder atacarle a los otros rivales y cómo plantearle el partido, ya tenemos uh -huh. tendríamos una idea claro. porque los otros juegan antes que nosotros entonces lo vamos a ver uh -huh. Oye Rafael, ¿cuáles son las virtudes que tiene este equipo para mostrar un, el nivel competitivo tan alto que ha mostrado hasta hasta el momento? Pues las virtudes pues que hay un varios chavales que son muy buenos, entre ellos Teo, Teo, Miguelín, no quería hacer nombre, pero para darte virtud te tengo que dar los nombres de los, de los de esos. Está Fernando también, que tiene un, un pase estupendo, un tiro muy bueno también en todo esto, y eso, y luego que son todos magníficos jugadores, son tienen muy buen toque de balón, y nada, y a, aplicarlo un poquito, todos lo, los conocimientos que ellos tienen, aplicarlo a fútbol usado, Y, y van a ser campeones, van a ser campeones. Vamos allí para intentar ser campeones. Desde luego hay que aprovechar el potencial que tiene esa, esa plantilla. Yo estoy seguro que ustedes, como entrenadores, tampoco queréis eh, lanzar las campanas al vuelo, pero no, sois no, perfectamente no, no. conscientes, espacito, espacito. Sois conscientes realmente del potencial del equipo que, que lleváis y, y, y entiendo que pensáis que se puede hacer algo, ¿no? Yo pienso de que te llevamos muy buen equipo, de que lo mismo que podemos, que en la primera fase, que nos encontremos allí luego con chavales que sean, porque nos desconocemos totalmente, nos encontramos con chavales que son determinantes en fútbol sala y que llevan jugando a fútbol sala desde Benjamín o Alevín y nos, nos llevamos una sorpresa tremenda, ¿no? Sí, sí. Hay que estar preparado para todo, pero hay que ir soñando, hay que tener ilusión, tenemos que ir para intentar ganar y pasar y intentar llegar lo más lejos posible y hacer posible a la final. Uh -huh. y intentar yo que sé el, el, el, la ilusión que llevamos tenemos que ir siempre con la mente preparada para lo mejor no intentar esquivar la derrota pero la derrota está ahí uh -huh. y hay que saber aceptarla si, si, si llega sí. la aceptaremos con mucha deportividad y nada más y para adelante uh -huh. por último Rafael eh, ¿quiénes colaboran con vosotros? porque entiendo que todo esto necesita un, unos eh, unos gastos ¿no? que que sabéis encargado de buscar y hay gente pues que, que os ha apoyado a ustedes y que os, os van a ayudar a hacer posible vuestra participación en este torneo internacional de, de Luarca. Lo digo más que nada para, para que aprovechen lo, los micrófonos para para agradecer, ¿no? en este caso, a aquellos que se han volcado con vosotros. Sí, pues mira, pues me, yo se lo agradezco de corazón. Mire, pues sí, eh, esto se ha podido llevar a cabo gracias también a la participación, la implicación del, del Ayuntamiento del Bosque, uh -huh. que ha colaborado bastante el lo que es el de los partidos políticos es eh, el, el PP eh, también no ha colaborado, eh, eh, Andalucía en común creo que es el, el partido eh, también muchos establecimiento del bosque, pero como no recuerdo ahora todo, pero a lo mejor me dejo alguna traga, como eh, Super Algar eh, el Paz Andalucía La Taquita mmm, Lenta Julián mmm, ¿Quién más, Rafael? o el Horacio Calvillo, la, el Bar de la Piscina Mm, se me puede quedar alguno en el ah, supermercado guía uh -huh. del bosque y muchos muchos establecimientos del bosque que han colaborado en en todo este la pelu, peluquería cómo se bajó barrera no me acuerdo es el barrera peluque más no, uh -huh. con un bajo lugar y, y algunos más que se me quedan en el tintero que no recuerdo porque han sido muchos. sí claro ha sido digamos las pequeñas empresas de ahí de, del bosque que en la medida de lo posible han aportado lo, lo que han podido, ¿no? para para colaborar con vosotros, ¿no? Sí, han aportado su granito de arena uh -huh. junto al ayuntamiento que no ha, también nos ha dado un buen el buen achuchón, que es el que no hacía falta, que es el que nos ha aportado la mayor parte, pero los demás establecimientos de aquí del bosque um, han colaborado han, han colaborado bien en todo uh -huh. y se lo agradezco al de corazón porque sin ellos y esto esto no se podría hacer porque son 970 kilómetros del bosque allí y eso tiene unos gastos, luego para bajar, para estar allí la estancia, con bueno, la estancia luego cuadra San Pablo la suya, pero que conlleva mucho mucho jaleo todo el tema este y gracias a ellos pues se puede llevar a cabo todo esto. Uh -huh. Bueno, pues Rafael, lo vamos eh, a dejar aquí. En principio, nosotros te agradecemos a ti que nos los hayas contado cómo estáis preparando lo que va a ser ese torneo. y Sobre todo, desearos toda la suerte del mundo y que disfrutéis, porque al fin y al cabo también entiendo que concibáis eh, este torneo como, como una especie de viaje de fin de curso, ¿no? Sí, sí, que disfruten los niños aquí. El, el lema final es que los niños que van disfruten, que no lo olviden y que es una experiencia más en su vida y como un premio a todo un año que han tenido en sus diferentes equipos y que lo han conseguido por el Fútbol Sala, bueno, pues sí, pero que disfruten, que disfruten del, del deporte tan bonito como es el Fútbol Sala. Bueno, es lo nada, principal, es la meta. Nada, Rafael, eh, muchas gracias. Te dejamos que vuelva a ese último entrenamiento y buen viaje mañana, ¿eh? Venga, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Gracias, dios. Pero vamos aquí en la sintonía de Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Brica Bric, y vamos a hacerlo con otro asunto totalmente distinto al que comentábamos anteriormente. Nos vamos a centrar en el ciclismo, y en este caso vamos a hablar de una de las cicloturistas más importantes de nuestro país, y no la que más. Hablamos de la Quebrantahuesos, una cicloturista que se desarrolla en su mayoría por el Pirineo Orcense, y que, como hemos eh, comentado a lo largo de estos últimos días, sobre todo llama la atención el alto número de participación que tiene, más de 11.000 ciclistas que se dieron cita en Sabiñánigo el pasado sábado. Entre ellos, pues eh, no es un ubriqueño, es bon nicho, pero mmm, como si lo fuera porque lleva muchos años aquí en nuestra localidad. Por lo tanto, hemos tenido representante local en esta quebrantahueso. Hablamos con eh, Francisco López, Paco, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, eh, dando los datos de esta prueba, entendemos que la quebrantahueso es una de esas cosas que aunque eh, hayas oído, te hayan hablado mucha de ella eh, y advertido de lo que es esta prueba, hasta que no estás allí, hasta que no la ves y la vives, no sabes realmente eh, lo que es lo que es esta cicloturista, ¿no? Yo realmente estoy... Bueno, fui de, de rebote y no sabía dónde iba. Ajá. Uh -huh. ...no sabía dónde he ido porque aquello... ...a mí ha sido durísimo... Un, poca preparación... Y, pero bueno... ...normalmente no me preparo mucho para nada... ...porque no tengo tiempo... Por, ...sea por... ...por la familia... ...o...o o sea por mi trabajo... Y, y la verdad... ...lo que has dicho antes... Eh, ...la participación... ...o sea, un semiciclista no había visto yo en mi vida... Yo, ...lo más grande que he visto por aquí en prueba... ...ha sido la 101 y van 2.000, creo, 2.500, y, y veo a un semiciclista en un espacio muy pequeño, un pueblo de 7.000 habitantes, eh, la gente de todos lados, tiene gente de, yo qué sé, el premio al más lejano fue Nueva Zelanda, uh -huh. y, y la verdad es que es una prueba que, que puede ir todo el mundo a ver el espectáculo, sobre todo. Bueno, de, pues como prueba hay pruebas cercanas, la misma cicloturista que tenemos nosotros, me hubiese encantado hacerla, lo que pasa es que, que ni he tenido tiempo y esto me vino de rebote, que mucha gente del club dirá, coño, se va a la otra punta de España a y no eso es la nuestra. Bueno, y queda pendiente, queda pendiente. <risa> bueno, ahora enseguida vamos a conocer la historia personal, porque es muy curiosa, eh, cómo, cómo terminas participando en... En esta, en esta prueba, pero comentar cuando hablamos de 11.000 participantes también quiero dejar claro que 11.000 porque la, la, la organización corta, porque demanda hay uh -huh. mucha, mucha uh -huh. y es ya, ya es una odisea eh, conseguir plaza, ¿no? Uh -huh. La prueba lo, lo que la por sorteo, si no has tenido que participar otro año y, y entrar en tiempo uh -huh. y a los que llevan más de 15 años creo que eras o sea tienen herdor al directo vale pero pero es por sorteo como se, apun, se apunta tanta gente uh -huh. cuando se apuntan en grupo mucha gente queda afuera entonces es una prueba que, que a mucha gente le viene le viene mal por eso porque te puedes apuntar con un compañero el compañero no tiene plaza y tú sí y total. Uh -huh. yo ha sido una casualidad que, que uno de mis almacenes y Eh, Rizuaba un dorsal Yo mm, Participé Pero para sortearlo entre mis clientes Entre los que quisieran ir Y me veo con la sorpresa De que mm, no lo puedo sortear Porque Me tengo que, O sea, eh, tengo que participar co a, Con mi nombre Sí, digamos, que los dorsales no, Que el dorsal, sí. el, digamos, la invitación era Nominativa Y, sí. y claro, tú tenías pensado, bueno, antes que nada, Clara, que, que Paco es el propietario de FLR Bikes, que es la tienda, una tienda de bicicletas eh, que, que está situada ahí en la calle San Sebastián, y por eso habla de, de, de sus clientes, ¿no?, de la idea de sortear el, el, el dorsal entre sus clientes. A sorpresa le llega que, claro, él, él pues en este caso, reserva el, el dorsal o, o te tiene que tocar también a ti antes porque era un sorteo previo que te toca Y, y tú tenías pensado, hombre, una vez que yo ya sepa que, que tengo dos salos sortidos sí, entre sí, mis clientes, sí. pero después te encontraste con que no era posible, ¿no? Es más, mmm, yo no sabía en qué fecha era la prueba ni nada, sino yo lo sé, digo, mira, qué guay, pues es pues un aliciente más para mis clientes, pero mmm, cuando hablo con la organización me dice que no, y esto fue de un día para otro, me dice que no se puede cambiar de nombre que, tiene, que tengo que ir yo, al nombre que me he inscrito. Ajá. Uh -huh en el sorteo y, y también, hombre, los que estamos en el mundo de la bici, sí que no a una cosa así donde intenta entrar un montón de gente y no puede por eso porque es un, un mero sorteo y, y no podía dejar mmm, pasar esto ¿no? uh -huh. Sin, de ir a una prueba tan importante ¿sabes? Uh -huh. sí que es verdad que yo peleé con ellos diciéndole que lo podían haber sorteado en enero que es cuando empezaba la inscripción y eso Uh -huh. No un mes y medio antes de la prueba Pero bueno, <risa> o sea, poco estoy arrepentido <risa> Bueno, para, Paco, para aquellos despistados eh, Explícanos a lo que te enfrentabas Me refiero a, a ese recorrido de 200 kilómetros por el Pirineo Aragonés Pues son cuatro cuatro puertos Cuatro puertos larguísimos Que no estamos acostumbrados aquí Hay puertos de 30 kilómetros Es verdad que yo gente como... Paco Moreno, Jesús Moreno, uh -huh. que ya habían estado, gente que había estado, Paco Benítez, me habían dicho, son puertos, este puerto es muy largo, extendido este ten cuidado, que es más, los puertos cortos son muy pendientes, y los puertos largos, o sea, los puertos más tirados, menos pendientes, son muy largos, larguísimo ¿sabes uh -huh. El portalé, en comparación aquí con lo que tenemos, sería más de dos veces el puerto de Las Palomas, no? Mm. hay que tomárselo con mucha tranquilidad, pero bueno y aparte con la forma física que yo iba que tampoco iba sobrado todo lo contrario y pero que de todas formas no yo a lo mejor lo que voy a decir mucha gente le va a amazonar, pero no hay que estar tan en forma sino más en la capacidad de sacrificio que tenga cada cada persona yo me lo tomé como como una prueba psicoturista en sí. Yo sea, uh -huh. yo quería conocer los sitios donde por por donde pasaba que son alucinantes, ¿no? Aparte de la prueba o no, yo recomiendo ir por allí alguna vez. Y y me salió redondo, yo me lo juego una carta, verdad que me lo juego una carta con los pocos kilómetros que he hecho, pero que lo puede hacer cualquiera con, con una mentalidad de sí la voy a terminar y no proponerse tiempo ni nada. Es una prueba que puede a 12 horas yo hacia 11 aproximadamente y y eso y a disfrutarla, no a, me paraantos lados, yo he foto por todos lados uh -huh. y, y, a, y a lo que he ido y ya está. Uh -huh. Bueno, eh, ya decimos eh, consigue el rosar de rebote, tiene un duro recorrido por delante y sobre todo poco margen de tiempo para para poder entrenar, ¿no? Eh, aunque bueno, cabe destacar que tú no partías de cero porque estos últimos años has participado en varias pruebas de ultrafondo que quieras que no, pues eh, un buen fondo y capacidad de sufrimiento sí te habrá dejado, ¿no? Eso eso es lo que me ha dado además, eso, estoy, estoy rodeado de muchos amigos como Juan varea que ha sido mi parador psicológico físico no, <risa> <risa> físico en la primera salida con él, una pájara hace un mes y medio y... Después he con gente de aquí, como los propongo, algunas salidillas ¿eh? con alguno del club, y, y eso, pero bueno, que sí, que que lo que hay que ir eh, mentalizado de lo que vas a hacer, y a mí las pruebas estas de ultrafondo, como Arconocaliza, como la 101, o manda un poquillo eso, de decir, hay que terminarla y ya está, y uh -huh. no, no hay más, ¿sabes? No, uh -huh. no hay más. Bueno, y además más que... respetado las lesiones y esas cosas, que a lo mejor... La bicicleta es mucho menos lesiva que, que corriendo, en ese uh -huh. sentido, ¿verdad? Bueno, ver. y, y además, Paco, que, eh, bueno, decimos ultrafondo, pero que tú has sido eh, ciclista, aunque ahora en estos últimos años no estés practicando de manera regular, ¿no? Sí. Mm, también creo que por eso mm, se necesita entrenar menos muchas veces. O sea, lo que has hecho antes, alguna vez lo recordará el cuerpo. Y, uh -huh. y en mis tiempos, desde los 16 a los 20 algo, cogí mucho de bicicleta y de carretera, no, no. Uh -huh. y, y sabía lo que me iba a encontrar, ¿me? Que no es... Eh, las incomodidades, o sea, yo ya... Mm, los últimos kilómetros sentado en la bicicleta, eh, el cuello... Es que te duele todo. Es que ya era... ahora me duele esto, ahora me duele esto, ahora me duele... No era... Pero bueno, sabía sabía lo que me enfrentaba también. No sabía dónde iba, ¿eh? Que yo sí llego a saber esos puertacos ahí... Eh, <risa> lo mismo no voy uh -huh. Pero hacía sí lo que me enfrentaba ¿sabes? Bueno, supongo que también te Digamos, te habrá motivado el hecho De que con cierta sorna, ¿no? Entre tu clientela y amigos Hicieron una porra A ver si la acababas sí, o no la eso, acababas, ¿no? Mi, mi amigo Juan varea Cogió hizo una porra ahí En, en, en la tienda Y sin ánimo de lucro ninguno Ajá. Sino más bien de cachondeo Y algunos apostaron que sí, otros que no Tengo que decir que hubo más sí que no ¿eh? Hubo más sí que no O sea, confiaban en mí un montón de gente Y por eso a lo mejor la he terminado Porque digo, yo llevaba a la tienda Y y no la termino O la termino fuera de tiempo Y me matan esta gente Pero bueno, <risa> El pique se ha estado ha sido sano Y, y ha estado muy Bueno, ¿y, ¿y qué es lo que, lo que hiciste en, es, en este mes y medio para, para intentar llegar lo más fino posible, en, lo mejor, la, mejor, en la mejor forma posible? ¿Cómo fue pues, tu preparación? Pues, de todo modo yo siempre he estado haciendo algo de deporte últimamente muy poco, pero, pero algo, algo tampoco voy a decir aquí que estoy sentado todo el día en mi casa pero... Eh, pues empezó mira quedé con Juan Vareca Fórmula 101 para ver pasar a, a compañeros que estaban compitiendo y y a la mañana siguiente cogimos y salimos por Montecorto por ahí que yo era la primera salida que hacían bici después de muchos años uh -huh. primera salida así de entrenamiento y después tengo que decir que es verdad que yo cojo la bici cada vez que me voy por ahí con la familia y todo eso hacemos carril bici, vías verdes y este tipo de historia pero vamos, hubo no se puede contar como deporte, <risa> pero pero me fui con Juan por ahí, fue la primera salida, Juan, vamos a hacer una hora y pico, dos horas, yo no sé qué, al final eh, me metió, <risa> salimos a las ocho, las nueve de la mañana y llegamos a las una y media de la tarde yo con un parón, que vamos, que yo digo, yo no voy a ningún lado, Mm -hmm. no que pensara retirarme la prueba de ir a la prueba porque era una de las primeras veces que entrenaba, ah, pero sí dije yo pff, lo mal que estoy. Y después lo que he hecho más largo ha sido y mm, a a le bounce y eh, que fui con esta gente y ahí sí ya me lo creí. Yo tengo una cosa también, que yo le doy dos al pantano y me y ya estoy para ciento, digo ya estoy, ya puedo ir. <risa> a ver que soy es muy positivo. Mm -hmm pero pero eso es muy poco de entrenamiento puerto gali alguna vuelta por aquí que nos hemos encontrado y vuelta digo rodando uh -huh. al mojón muy poco muy poco he hecho 600 kilómetros de entrenamiento que estuve contando el otro día y los 200 kilómetros de la prueba uh -huh. bueno pues con, con pero... menos con menos de, ¿cómo no? con uno con seiscientos kilómetros de entrenamiento en las piernas. Te presentaste en Sabiñánigo. ¿Cómo te planteaste <risa> la prueba? Pues la prueba me la planteé, como te dije, como cicloturismo. Y yo sé... la pruebas de ultrafondo me han dado que yo nunca... Nunca se entiende una prueba de ultrafondo que tienes que hacer la prueba. Uh -huh, sí. Y yo sé que después de una pájara o después de lo que sea, me quedan unos kilómetros que voy mal, pero que termino, ¿vale? Entonces así me la planteé, yo sabía que a partir del 150 por ahí mmm, psicológicamente tenía que ir muy fuerte y sobre todo por lo que me no habían dicho de los puertos y de y de la dureza de la prueba. Y y en ningún momento, en ningún momento pensé en retirarme, que eso en otras pruebas más pasadas, mmm a pie, o sea, corriendo. Uh -huh. Y no pensé en retirarme, y es verdad que es lo más duro que es he eso una prueba en bici yo siempre digo lleva un, una bicicleta eh lleva una burra, una burra que no puede abandonar que si te echas anda es muy complicado después subirte, si te echa anda mucho tiempo. Yo tuve andada eh, en el último kilómetro de puerto que era los de Haca me tuve que echar anda porque pinché y era incapaz que cualquiera que se entere de allí o el mecánico que me la arregló que soy mecánico uh -huh. <risa> pero no podía ni ni aflojar la rue uh -huh. no podía vamos, literalmente no podía iba súper agotado pero bueno que, que lo esperaba también ¿sabes? ¿No? Uh -huh. y no hubiese pensado en retirarme uh -huh. vamos vamos por parte de paco porque eh, bueno teníamos ocasión de hablar con anterioridad a, a, a tu viaje eh, una de las cosas que tenías en, en cabeza o que o que, que tenías en este caso era la salida, porque estamos hablando de 11.000 ciclistas, el miedo a los enganchones, a, a los embudos, eh, ¿cómo, digo, la tensión que se tiene que vivir en ese momento, ¿cómo, ¿cómo fue? Quizás lo peor que he llevado y lo que más me ha estresado. Y, y en principio de carrera sí pensé, mmm, no en retirar, sino decir, uff, lo que queda todavía y, y en lo que estoy metido. Eh, la gente muy nerviosa, gente muy competitiva... Mmm, intentando adelantar, adelantando muy cerca y yo ahí sí, en cierto modo, no miedo, pero sí decir que, que me tiran. Gente pasando por la izquierda, por la derecha, eh, muchos engaños enganchones al principio donde cayó mucha gente, gente ya en la cuneta y las ambulancias encima. Uh -huh. y, y eso un poco me mermó me mi, mi, mi forma de pensar dónde iba. Uh -huh. Porque yo decía, yo voy a una cicloturista Y aquí va a ir Pero claro, hay mucha gente que la compite Y quiere hacer un tiempo Y quiere estar en su derecho también uh -huh. Lo que pasa es que se salta un poco la regla Y y en resta Yo no veo oportuno que en resta Un tío te pase tan cerca ni ¿sabes? Pero bueno, yo creo que son los nervios De la prueba y ya está uh -huh. hemos pero, habl no, no. Estamos hablando De 11.000 ciclistas que Supongo que tiene que haber de todo en este tipo, desde el que se cree casi profesional, al que va claro. a disfrutar el recorrido del paisaje y de lo que conlleva el propio concepto de cicloturista, que en principio son pruebas que no son competitivas. Ahí vienen los problemas, porque uh -huh. claro, yo entro en un sorteo, entro en un sorteo de invitados, los invitados salen entre medio, la gente que llega, que se ha a un sorteo y entra de los últimos, sale más atrás que yo, y a lo mejor está más fuerte que yo, y uh -huh. que yo todo eso lo entiendo, claro no en entendible pero no el riesgo que corren a la hora de crearse un tiempo o otro ¿sabes? Sí. pero bueno que, que eso que es la prueba en sí si, aparte de eso tengo que decir que yo creo que que es una de las pocas cicloturistas que queda realmente que no son competiciones encubiertas ¿vale? Uh -huh. sí, sí, sí eh, sobre todo estas que son abiertas desde el principio y carreteras cortada desde el principio si la comparo por ejemplo con Con, con la Dubri es un tramo eh, en el que es, mm, cortan las palomas y se sube, no estamos hablando de lo mismo ¿sabes uno no? Sí, sí, Sino sí, una sí. prueba abierta desde el principio y, y es una cicloturista mm, por su sí. naturaleza o sea, hay tanta gente que al final el que va a competirla y sale a través de todo, yo creo que está equivocado uh -huh. no? sí, sí, sí, está sí, equivocado sí. porque tiene que adelantar 7.000 ciclistas y al final lo pasa mal y, ¿sabes? Uh -huh. pero bueno Hay de todo de los eh, cuatro puertos cuál es el que te deja o el que te dejó más huella recordamos que eh, estaban el son por el, el marilán el portalet y el Oth, eh, de jaca yo creo que el Portalet. el Portalet es un puerto de 30 kilómetros hasta yo que soy tranquilito y me tomo las cosas con cierta filosofía los últimos cinco kilómetros son mortales, porque ya viene harto de puerto. Porque después de los deja acá al bajar el, el portales, que son un montón de kilómetros, te relaja un poco, el que vaya fuerte lo puede subir bien, ¿sabes o no? Yo eh, lo podía haber subido, como te dije, mmm, pinche. Mmm, creo que lo subía porque me mentalicé los últimos kilómetros para él uh -huh. Pero eso, el que más te deja es el sonido. El Mar y blanc, todo el mundo va concienciado porque uh, nos hablan de ello, que es muy duro, que son 4 kilómetros de subida con mucha pendiente y van más concienciados y además más frescos, pero el son por, a partir del 100 para arriba, 140 creo que, no, 120 o por ahí, empieza a subirlo y ya van mermados. Uh -huh. Y después psicológicamente te mata porque vas viendo dónde tienes que terminar o, o dónde termina, ¿sabes? Y que es el más pues. uh -huh. ah. pues, para hacernos una idea Paco eh, son comparables con algún puerto de aquí me imagino que no al 100% obviamente no al 100% pero algún parecido puede tener eh, pues mira este es como podría ser aquí el en la Sierra Este o, o no tiene comparación o son totalmente diferentes a lo que podemos encontrar aquí, son es, mucho más duros es que... mm. Lo que dije antes, son zampor posee las palomas más de dos veces. Uh -huh. Las palomas, no, el bollar, perdón, el bollar, más tendido, más de dos veces. Y, y las palomas, pues, se pareció en lo más durillo a, al, al mariblán. Pero uh -huh. tampoco las comparaciones son odiosas en este caso, porque además la naturaleza del terreno, ¿sabes o no? Es sí, mucha sí. vegetación, porque aunque te hablé de la calor, porque ahí una calor... A mí mucha calor en puertos de montaña, uh -huh. es verdad que hay muchas sombras casi por todos los puertos, ¿sabes? Uh -huh. Menos en el solport también, en el solport también está cara azul así, hay menos vegetación. Menos vegetación de árboles que te cubran y que te alivien un poquillo esa calor que hay. Pero bueno, que, que sí, que cualquier ciclista que haya, que haya hecho estos puertos de esta zona, que son muy duros además, Mm, lo que tiene que llevar allí el, el pensamiento de, de que son puertos muy largos, ya está. Que no te lo he puesto más... Son 12 kilómetros, lo voy a subir a tanto, sea, o no. no, uh -huh. piano, piano, que queda mucho y son 200 kilómetros. Uh -huh. Bueno, ¿y cómo acabaste físicamente? Mm, físicamente acabé mm, mm, reventado. Uh -huh. <risa> Pero sin secuelas, ¿no? Si ¿Qué? sin secuela los lo no, no, ¿Te termina no, cansado no. Me, pero no te me costó comer ese día llegar a las 6 o por ahí hasta las 9 y pico por ahí no pude comer mi bebé estaba muerto ¿no? uh -huh. pero de todas maneras eso mmm, recordad a mí y, y agradecer a Pedro pedóñez padre uh -huh. que me acompañó porque otra cosa de las que salió del rebote Y de improvisación fue extra que oh, en, nos reunimos los domingos en el campo de Naocá y y, y salió el comentario me dice pues si no tiene nadie que vaya contigo yo voy contigo pues no iba a nada iba a acompañarme nada más uh -huh. y la verdad que ha sido un acompañante de, de lujo uh -huh. <risa> hemos disfrutado todo de, de lo lindo y tengo además la medalla y y el diploma por él porque yo no yo era incapaz o sea yo llegué a meta y el coche lo tenía a 200 metros y me creía que no llegaba. <risa> <risa> y él ¿Sí? que la medalla, no ¿eh? dame que yo voy por ella, me fue por la paella, me fue por... yo estaba reventado, ah, bueno. Uh -huh. Pero bueno. Paco, ¿qué te han dicho? ¿Qué te han dicho lo que eh, no no apostaban, no apostaron por ti en la porra? No, yo lo sabía, lo que pasa que era para darte ánimo, yo no sé qué. <risa> no, los que más o menos me conocían, menos Juan, que sí creo que sería para paticarme un poco, eh apostaron que sí, como así que no, como he dicho antes, porque ya me conocen, yo voy a las pruebas como un poco entrenamiento, no no por nada, sino porque no tengo tiempo. ¿sabes? No quiero que esto se tome como otro más que no entrena, otro más. Yo creo que el que me conoce sabe saben lo que entreno. Uh -huh. Y tengo muy poco tiempo, pero sé de mis posibilidades. También poco peso y, y no me maltrato mucho. o Todo eso acompaña un poco. ¿sabes? Y la capacidad de, de sufrimiento que te dije antes, que es muy importante en estas pruebas de ultrafondo, porque no debe de ser una prueba de ultrafondo. Bueno Paco, supongo que para ti también el hecho de, de la quebrantagüeso era interesante, no solo a ese nivel personal, digamos, como, como deportista sino también a, a nivel profesional, porque bueno, el estar presente en una de los, en uno de los eventos más importantes, un evento ciclista más importante del país, es, eh, supongo que será un escaparate también para vosotros no los profesionales. Sí, claro hay muchas marcas y, y además mucho de los almacenes que me sirven, entonces elbert allí implicado en el mundo de la bicicleta, sobre todo para la tienda también. Yo creo que que lo que más me dicen mis clientes y sobre todo el club ciclista en el cual soy socio, uh -huh. que no salgo, que no voy con ellos, que hay que ver o pues un poco he hecho esto para eso. Mira, yo empecé aquí mm, con Pedro Doñe, que lo comentaba antes. Uh -huh. Eh, empecé haciendo la carrera de las nutria Y la carrera de la nutria fui un par de años a verlo a la, a la 101 y ya me animé y dije venga, que tú lo puedes hacer, yo no sé qué, no sé cuánto. Siempre ha mi compañero de carrera. Y eh, digo, pues venga, pues voy a ir. ¿Por qué no? También con un poco de entrenamiento, pero bueno, lo pasé también mal. Y... Y con esto lo que quería hacer un poco es eso, que mmm, el haberme metido en el mundillo de, de correr y a un asiento uno me me metió ya en el mundo del trail y no he parado, ¿sabes? Uh -huh. Y digo, a ver si me engancho un, otra vez al mundillo de la bicicleta del cual venía y, y, y pasé unos años buenísimo y, y lo único que... por pues lo único que no he estado implicado en eso es por el tiempo que hay que dedicarle. Porque uh -huh. sabes que en una bicicleta... ...pa' salir un par de horas... ...te sabe como mal... ¿no? Uh -huh. ...y el, y, el, y el mundillo de correr... ...te pone unas calzonas... ...y no implica a, a más... ...a lo mejor me estoy tirando piedra sobre mi tejado... ...pero uh -huh. pero es que así... Bueno ¿no? Paco, tú tampoco le hagas mucho caso... ...a los compañeros del club... ...que cuando te invitan a ir a, a las rutas... ...porque muchos de ellos lo que buscan... ...un mecánico gratis, ¿eh? Ya, ya, no... Eh, ...a Pedro Ordoñe le tuve que decir allí... ...porque me presentaba a todo el mundo que conocíamos... ...porque además decir eso también, que se conoce a mucha gente de, de muchos lugares de España uh -huh. y, y a todo el mundo le si él vive de esto, él es mecánico, ¿no? digo, pero no lo digan más, a si me ponen aquí a trabajar también, <risa> yo, yo he de vacación, uh -huh. ah, pero bueno, uh -huh. que, que sí, que saldé con el club uh, algún día. Uh -huh. Oye, Paco, como como una empresa ya de, de referencia en cuanto a ciclismo aquí en Urique y en la Sierra de Cádiz y Visto lo Visto, Se está viviendo una buena época a nivel de usuario de de practicantes en esto de en este deporte sí yo creo que nunca ha habido bueno esta misma prueba lo dice, ¿no? nunca nunca ha habido tantos ciclistas como hay ahora y aún viniendo de viajes acabados como son tantos kilómetros, no hemos dejado de ver a gente en bicicleta uh -huh. sea un miércoles sea un viernes sea un lunes qué sea que antes de esto eran fines de semana y y, y personas contadas, pero hoy día todo el mundo en el mundo de la bicicleta está implicado, o sea, porque la ve mucho, o sea, porque eh, estamos viviendo en el, el mejor momento ¿sabes? Uh -huh. como, como negocio, te digo que hay mucha competencia uh -huh. y, y eso y, y bien, porque tengo muchos clientes Agradecer a la gente que, que viene a la tienda Que está contento con mi mecánica y con mi historia Y que me acogió, que yo hace seis años que tengo la tienda y, y la verdad que me quedé sorprendido Con, con la gente que hay en Ubriquena más practicando ciclismo uh -huh. ¿no? Tanto de carretera como de montaña Hay mucho, ¿sabes? sin duda, hay mucho ambiente ambiente ciclista sí. Y bueno, pues, pues también te diría tú que, que, que aprovecharas algo eh, Estos es micrófonos lo tengo entendido que ahora en esta época de verano es hay, hay un impás, ¿no? En lo que es el negocio de la bici, eh, de la venta de bicicleta y parece que cara hay ofertas o, o, o bicis bici descatalogada, que es lo que hay ahora mismo exactamente. Sí, ahora mismo se ofertan, porque desde 2019 sale en octubre, octubre, noviembre y ahora lo que hay una gran oferta de los stockajes canqueados durante este año, ¿no? Uh -huh. principio de verano siempre son ofertas, y es esta semana que entra cuando cuando salen las ofertas y, y la verdad que son grandes ofertas porque además este año la bicicleta hubo una bajada de precio que ya estaban bastante ajustada porque de eso mismo porque hay muchas marcas mucha competencia muy y, y es un momento mmm, para que aproveche el cliente esta oportunidad de, de coger bicicleta a un 25 menos un 30 menos ciento menos uh -huh. que sí Ajá. Y gracias por esta oportunidad. Sí, ya ves. Eh, ya digo, para aprovechar también para que lo, los aficionados al ciclismo también estén al, estén al tanto. Pues bueno, Paco, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por contando tu curiosa experiencia y eh, darte la enhorabuena por haberla, por haberla acabado sin duda y sobre todo por, por la, la experiencia que supongo muy enriquecedora que habrás vivido estos días, ¿no? Sí, por mm, lo que he dicho antes, que... ...sobre todo por paisaje... ...el que quiera ir como cicloturista... ...y ver una región que es espectacular... ...porque los paisajes son... Pff, ...alucinantes... ...ya me habían hablado de ellos... ...gente que había estado... ...lo he dicho antes... ...Paco Medeno, Jesús... ...Paco Benítez... ...y... ...y después como deporte... ...que está en... ...en Auge... ...ve tantísimos ciclistas allí... ...que nunca me había imaginado... ...11.000 ciclistas... ...donde nos iban a meter... ...cuando llegamos al pueblo... ...y no había nadie... Uh -huh. ...y ves el pueblo tan pequeñito... ¿sabes? pues una experiencia estupenda que se la aconsejo a, a cualquiera uh -huh. pues nada Paco. Y sobre todo eso decir una última ¿Sí? cosa que no quiero que que nadie se sienta mal por esto que digo de los entrenamientos de que yo que, que, que cualquiera que me conozca que es verdad que que no tengo tiempo para entrenar me gustaría echarle más orillas a a mis deportes preferidos, pero no puedo. Uh -huh. pues <ríe> pues nada. Vale, Paco, quedamos, queda muy claro. Muchas gracias. Todo pues bueno a ti. Un abrazo. Yo igualmente, adiós. adiós. Bueno, pues eh, con esto nosotros vamos a poner el punto final por hoy, estamos ya fuera de tiempo, mañana ya, mañana jueves ya centrados exclusivamente en esa programación especial dedicada a la 36ª edición de la Maratón de Fútbol Sala que arrancará el próximo viernes a partir de las 8 de la tarde, el evento con el que se pone fin habitualmente a lo que es la temporada de forma oficiosa y nosotros pues como todos los años vamos a estar centrados uh, en él eso será ya a partir de mañana a las cinco y media si quieren quedarse con todo lo que va a rodear esta edición de la Martón ya saben el 97.6 de la frecuencia modulada, la, la sintonía de Radio Brique a partir de las cinco y media de la tarde, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique, muchas gracias por su atención que pasen, una feliz tarde